Hoy terminamos con esta breve serie titulada El Profeta Abel. Casi al finalizar nuestro capítulo anterior, tocamos las palabras de Matthew Henry. Dice él lo siguiente, Note que las personas carnales, en lo único en que ponen sus corazones, son en las cosas terrenales, y en ellas son muy ingeniosos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 conocimiento, digamos, o el conocimiento de Dios. Tenemos instrumentos para hacernos ricos y poderosos, y cómo estar felices, pero nada de Dios, ni de su temor y servicio. Son estas las cosas que colman la mente de la mayoría de personas. Y hasta aquí las palabras de Matthew Henry. A la luz de todo esto, ¿cómo puede alguien decir que la doctrina no importa? ¿Cree usted que la doctrina no importa? Aquí tenemos una diferencia doctrinal directa entre Caín y Abel. Una que es aceptable por Dios y otra que no lo es. La doctrina de Caín reconoce a Dios como creador, pero no como salvador.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 Primera Corintios 1, 22 y 23. Luego dice en Hechos 4, 12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos». Hechos 412 12. Cuando Caín miró hacia la cruz, no vio a un Salvador derramando su sangre y muriendo en su lugar sino que vio en esto una especie de ejemplo de bondad y abnegación que pensó que debía seguir. Él hizo lo mismo que hacen tantos hoy quienes creen que porque asisten a los servicios en su iglesia cada domingo, depositan tal vez unas pocas miserables moneditas en la ofrenda, y se abstienen de cometer pecados que consideran groseros, bueno, Dios está feliz con eso, y todo anda bien. Sé que muchos cristianos, comillas aquí, famosos y reconocidos mundialmente, hacen mucho más que eso, que sus obras realmente son dignas de encomio. Pese a todo, profesan la religión de Caín, porque están ofreciendo el producto de sus propias obras, están haciendo lo mismo que hizo Adán, se están cubriendo con las hojas de la higuera. El profeta Abel no dependió de nada de eso. Su único deseo fue como el de Pablo, quien dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida,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 el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Usted, si niega que Cristo es Dios, usted niega también a Dios. Esto es muy claro en la Biblia. ¿Acaso no tenemos a esas personas de las que habla Pablo hoy en nuestras iglesias? Líderes que condonan el adulterio, la homosexualidad, y al hacerlo niegan que no hay ningún pecado, del cual Cristo no nos pueda librar. Ahora escuche lo que sigue diciendo el versículo 11, siempre en la breve epístola de Judas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Un punto final. Caín odiaba a Abel. Y claro, ¿qué pasó? Lo asesinó. Asimismo el profeta Abel no está nos está diciendo, mejor dicho, hoy, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, segundo Timoteo 3.12. Sin embargo, tal vez usted diga, bueno, yo soy cristiano y nadie me persigue. Permítame decirle, sin querer ofenderlo, tal vez su vida, su forma de hablar y sus costumbres sean tan similares a los de sus vecinos incrédulos, mundanos, que ellos ni siquiera saben que usted es cristiano. No hay diferencia en la vida, y usted nunca se lo dijo. Pero Dios sí, Él lo sabe. Y ojalá que las últimas palabras que escuche de Él no sean estas nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7.23 Mateo 7.23 Nuestras vidas, como la de Abel, deben ser diferentes a la de esos a nuestro alrededor. Por eso dicen en 1 Pedro 4, 3 y 4, Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación,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 ...influenciados de manera positiva por su testimonio. Por eso también Jesús dijo estas palabras, "...así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." Mateo 5, 16. Pero así como Abel ofendió a Caín, de la misma manera habrá otros que también se sentirán ofendidos...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 Cada día se hace más difícil predicar en contra de la fornicación, la homosexualidad, borrachera y codicia, porque nadie quiere verse confrontado con sus propios pecados. El profeta Abel nos está diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Son palabras de Pablo en 2 Timoteo 4, 3 y 4, pero bien la podemos atribuir al profeta Abel. ¿Cuál es su esperanza hoy para evitar los dolores del infierno y alcanzar finalmente el cielo? Espera que Dios le declare justo en el día que comparezca ante su presencia, cree que será por su estilo de vida ejemplar, tan diferente al de sus vecinos, por la forma tal vez tan generosa como da usted a la iglesia, por sus buenas obras, o por sus puntos de vista personales, políticamente correctos, como llaman hoy, tratando siempre de no ofender a nadie, ni siquiera al diablo. Permítame decirle, ninguna de estas cosas lo hace justo delante de Dios, aparte del Señor Jesucristo. Porque no hay, no hay otra cosa excepto la sangre de Cristo. solo esa sangre que Él derramó allí clavado de esa cruz, una vez y para siempre, por los pecadores, incluyéndonos usted y yo. Él le llama y le dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22. Bueno, mírelo a él. Véalo sangrando y muriendo, clavado de esa cruz, y crea que fue todo esto por usted, que fue su pecado lo que yo... Digamos, lo llevó allí. El pecado por el cual hizo expiación con su propia sangre, pagando así el rescate por su alma, librándola de la condenación eterna, o sea, separación de Dios. En esta forma, y no en ninguna otra, experimentará el gozo de que sus pecados le han sido perdonados, y que tiene paz y seguridad eterna con Dios. solo así llegará al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 22 y 24. La sangre de Abel clama por justicia, como le dijo Dios, Jehová Dios, a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4.10 Pero la sangre de Jesús clama por perdón para todos los que confían en Él.